Signo lunar Acuario. Ya se dio la luna nueva en Aries y con ella el comienzo de una nueva identidad. ¿Dónde? Sobre todo en tu cabecita, mi querida luna acuariana. ¿Por qué? Porque hay nuevas expectativas en las que necesitarás un nuevo rol y esto tiene que ver con tu pensamiento, zona de aprendizaje, comunicaciones, tu medio ambiente más cercano, cómo te relacionas con los demás y, ojo, cómo juzgas las situaciones. Seguidamente, la luna comenzará a transitar por Tauro. Venus lo hará el día 14, que después de 13 meses entra en su domicilio. Mercurio y el Sol lo harán el día 19. Todos junto a Urano, tu regente, que está deseando tener compañía para dar esos cambios bastante radicales a la hora de mirarte. Desde luego, no cabe duda que vas a dar un salto descomunal, y es que cuando te mires al espejo ya no vas a ver a la misma persona. Esto es la consecuencia del uranazo que vas a recibir en tu zona, Acuario. Tu imagen, tu personalidad, tu yo, qué bonito. Prepárate, porque el primer yo que viene en camino está en tu zona pri privada y en cómo enfocas las ganas de crecer y evolucionar en la vida. Jueves, viernes y sábado, la luna transitará por Géminis, zona del corazón, vida sentimental, creatividad. Hijos, y cómo te diviertes en la vida. Marte ya transita por los últimos grados y te recuerdo que allí se encuentra el nodo norte. No cabe duda que esto supone un avance a la hora de expresar tus sentimientos. Algo que vendrá genial para crear alguna situación que estimule los latidos de ese corazón que tiene fama de frío, pero que tú sabes que late con mucha fuerza. Sábado, domingo y lunes, la luna transitará por Cáncer. Grandes señales que no debes obviar, porque te pondrán en preaviso que en tu día a día algo debe cambiar. Fíjate lo que te he dicho: en tu día a día. Así que piensa en todo lo que haces desde que te levantas hasta que te acuestas, porque ahí es donde verás venir nuevas expectativas y por tanto, Otra forma de organizar tus responsabilidades, como son la vida laboral y el cuidado de la salud. El día 19 entra Mercurio y el Sol en Tauro, y estos traen el cambio radical y serán la aportación a esas nuevas tensiones, porque es que hay que salir de zonas de confort a la hora de estabilizarte en vida privada o asuntos en el hogar, y por tanto también. En economía compartida, esos bancos, esas facturas, ba、eh, hipotecas, <risa> convenios establecidos, etc. Y ojo, cómo no, también en vida íntima y sexual. La luna cuarto creciente en Leo el día 20 es el comienzo de un proceso que durará un mes en el que tocará poner encima de la mesa con pareja, socio, amigo íntimo, esas conversaciones pendientes que aclararán situaciones. Esto, desde luego, es un comienzo para encauzar tus alianzas hacia otros derroteros muy distintos, donde el impulso de tus emociones se merece en otro giro. Energía de signos fijos que te ponen en jaque mate, así que no te rindas. Ha llegado el momento de salir de zonas de confort en pilares importantes de la vida. Por eso, Urano, tu regente, será en el encargado de darte el nuevo rol que necesitas para ello.